Bueno, pues estamos ahora ya con los miembros de Astro Pituag. Hola, ¿qué tal? Arracha León, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí eres? andamos, hijo. ¿Quién eres ahora? Soy Joaquín. Ah, mira, qué bueno. Pues sí. eso... Pues esta gran canción, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esta canción? Para mí una de las mejores vuestras, ¿no? Pues hombre, haciendo honor a la verdad, la original era de José Luis Perales. Sí, <risa> qué bueno. Sí, Nosotros sí, porque... le hemos cambiado un poquillo la letra y así... Ya, ya, pero ojo, pero es la del velero llamado Libertad de José Luis Perales sí. Si la Sociedad General de Autores está escuchando, pues ya tiene una buena excusa para ponernos una denuncia Sí, ¿no? Ya ves, y ahora que está movida la cosa por, por diferentes, ya sé también por las barricadas y bueno, diferentes sí, colectivos sí, sí. que se han visto implicados ¿no? en estos casos Pero bueno, vamos a hablar de Astopituak, que para eso estamos ahora hablando aquí con vosotros, ¿no? Y bueno, sí. pues a decir pues que tenéis dos, dos maquetas, si no me equivoco. Sí. sí. Y luego el otro que... ¿no? Que... ¿cómo era? A ver, que no me acuerdo yo si ahora bien. <ríe> sí, el que está sonando, que es pues la tercera maqueta, por decirlo de alguna manera, lo único que... Que esa maqueta también salió en Compaq, aparte fue la primera maqueta que salió también en Compaq, mm. y luego eh, un pequeño despiste de cómico, que es el cuarto trabajo que sacamos, mm. Uno de los y el dos. último que es el de Garrasiak y ...que salió en marzo de este año, el quinto trabajo. Y bueno, Luego, también, pues... Sí. Eh, que, o sea, el CD que estáis presentando justamente ahora... ...pues con vuestra última gira, ¿no? ¿También? Sí, sí, sí. Porque, bueno, la historia fue que... ...tomamos la decisión de dejar el grupo... Mm. ...y entonces teníamos unas canciones por ahí... ...que habíamos compuesto a partir de... ...un pequeño despiste de cómico... Mm. ...y pudiendo tomar... ...la decisión de haber dejado el grupo y ya está... Mm. Pues decidimos aguantar un poco más, grabar las canciones que teníamos nuevas mm. y pues ya que yo qué sé, ya parece que no nos costaba mucho tampoco aguantar un año más mm. y ya que grabábamos lo nuevo pues también estar un tiempo más tocando lo nuevo, ya. para no dejar ahí colgadas a las distribuidoras que editaban el último CD. Claro, sí, bueno, además también yo creo que os lo merecéis, ¿no? Yo que sé, habéis sido un grupo dentro del Estado y bueno, también habéis llegado hasta Latinoamérica, ¿no? Como se puede ver en vuestra última gira que habéis estado por ahí. O sea que sí. creo que, joder, es un buen regalo para todos eh, la gente que os escucha, ¿no? Porque bueno, vosotros también entráis dentro de lo que es la música, como decimos aquí en este programa, que la música es difusión, ¿no? Y sí. bueno, es uno de vuestros... No sé cómo decirlo, ¿no? O sea que... Eh, es basáis en que sois anarcopunks, ¿no? Que tenéis una lucha, que no sois un grupo autodestructivo, ¿no? Por decirlo sí. de alguna forma Bueno, ¿no? eh, por decirlo de alguna forma En todos los sitios se cuecen habas Ya <risa> En algunos, como habas, ¿no? Que suele decir el refrán <risa> A fin de cuentas, cualquier grupo de música Está compuesto por personas Mm. y cada persona pues es un mundo mm. y a fin de cuentas pues en este grupo, como imagino que pasará en el resto de grupos sí, sí. las letras las acaba haciendo una persona y que a fin de cuentas también pues esa persona que hace las letras también, yo que sé, pues son unas letras que hace yeah. entonces que igual esas letras también forman simplemente una parte de su visión de la vida o de muchas cosas que vino cuenta que hay que analizar a las personas las 24 horas del día a los 365 días del año. Sí. Y en ese sentido pues podríamos decir que tampoco todos los miembros del grupo ni asumen las letras igual, ni siquiera yo tampoco que yo el que las hago. Ya, sí, sí. Y cada uno se considera lo que se considera, podríamos decir que cada uno somos nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, que cada uno es de una madre diferente, está sí, claro. Sí, sí. sí, sí. <risa> Y yo qué sé, pues podríamos hablar mucho de la del, punk, del de lo que significa para cada uno de nosotros ese término, de lo que ha significado en un pasado y lo que puede llegar a significar ahora. Y el tema ese de la autodestrucción que tú decías, pues yo que sé, siempre hemos procurado, no sé, pues diferenciarnos un poco de, de, de ciertos rollos dentro del punk, pero a fin de cuentas, claro, eso a fin de cuentas también hay que demostrarlo con la actitud y no sé hasta qué punto... Nuestra, nuestras actitudes difieren mucho de otra gente que no se pone la bandera del existismo, de la lucha, del compromiso. Te hacin de cuenta lo que te he hecho antes en todos los sitios que dabas y en algunos como al de grande. Sí, no, pero bueno, también no sé sea, que es como lo de ser vegetariano tal, ¿no? Que, bueno, ¿Qué? tampoco es una cosa personal, que a lo mejor en el grupo hay dos o tres, pero bueno, que son diferentes luchas que se llevan a cabo y que yo creo que es lo que interesa y lo que, por ejemplo, pues damos en este programa, ¿no? Y yo creía, pues, que no sé, que las bandas últimamente, y más aquí, ¿no?, en lo que es Euskal Herria, eh, sí. siempre tiran, pues, para el bando de más, de, como te digo, pues, de hablar, pues, de drogas, de... Eh, sí. Esa autodestrucción, ¿no?, que nos destruye a nosotros mismos, entonces... Mira, sí sí, por, por decirlo de alguna manera, así que, en cierta medida independientemente de, de la línea que que tome cada cual dentro del grupo y dentro de su vida, Sí que más o menos como yo soy el que me suelo encargar de hacerlas las... Tengo esa opción, ¿no? Mm. De decir, pues voy a tocar este tema, voy a tocar este otro tema. Mm. Y generalmente, pues dentro de esa capacidad de decisión que yo tengo, suelo procurar elegir temas que eso, pues es que a mí, pues hacer una letra sobre Breve, Cali, Mocho y... Y pasa de todo, pues no me llama, la verdad sea dicha. Claro, pues eso, eso es... La... Aunque mm. independientemente de que, que luego miembros del grupo, pues igual... Ellos también tienen la capacidad de decir lo que piensan lo que sea, pues igual su actitud sea esa, ¿no? Y bueno, Pero bueno, sí, dime. Eh, Más o menos, eh, ¿en qué año comenzasteis así? Para que la gente sepa, pues, cuántos años ahí lleváis a las espaldas. <risa> Sí, pues en el año 1992, en ese fatídico año. Buah, con donde en mi Barcelona eran Olimpiadas. Sí, sí, <risa> sí. correcto. Me y Madrid, en Capital Cultural y la después Sevilla. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, bueno decir un poco que tenéis distris, ¿no?, por ahí en, en, en lo que es eh, en Iruña. Y, eh como podría ser también el esto el fancine este que también sale, joder, que ahora no me acuerdo el nombre. De Pachi, joder, eh. ¿Cómo ¿Cómo? ¿Eh? alternativas. Sí, en, eh, en Iruña pues hay, hay diferentes pues está... ni ¿no? ¿Qué más hay por ahí? Pues está una distribuidora en la cual yo participo con más personas que se llama Euskibana, ¿qué tal? Mm. ¿Sí? También está en Citurna Busi, que es un pueblo de la periferia de, de Iruña, está Sordincale. Mm. Luego también hay un chaval que la medida de sus posibilidades tira para adelante con un proyecto también de distribución que se llama La Pera Limonera. Mm. Ah, no y lo conocía, ¿eh? luego pues está en olite La Alcantarilla, que la lleva gente de un grupo que se llama Cajeí. Mm. Y en La Ribera de Navarra pues está Inténtalo. Ah, estos son amigos de aquí, o sea, gente de Arguedas, del Centro Social, ¿no? Sí, sí, están, están vinculados también a gente de esa distribuidora al Centro, al Cisco de, de Arguedas. Sí, sí, ahí hicimos Unas un teche, concierto vamos. ahí. Sí, sí, Muy con bien. Bebe Vino, conocidos aquí en el programa. Y bueno, pues así comentar un poco, eh, bueno, pues, o sea, vais a ya os quedan pocos conciertos, ¿no? Así que vais a dar ya. Sí, tuvimos la decisión de dejar el grupo este año, este uh -huh. es el último año que vamos a tocar y en concreto pues nos quedan seis conciertos. Seis conciertos, uno de ellos que es cuando se emite este programa que es este viernes sí. en, en otra casa, un bueno otro centro social conocido aquí también que es Orbecochea y bueno sí. ahí estaréis ¿no? Ahí estaremos que es un concierto que ha organizado un chico... Pues que en sus tiempos estaba totalmente vinculado a Gastéis Que se llama Monus, que tocaba en mala imagen Sí, conocido y es compañero miembro, Es miembro de la distribuidora a la sin nombre Y que bueno, pues ha organizado un concierto con bandas de aquí de Iruña Para mm. sacártelas para la caja de resistencia De la lucha contra el tren de alta velocidad Para personas que están haciendo acciones directas Para intentar que no se construya Y se ven mm. enfrentados pues a la represión mm. Y vamos a tocar, pues eso, Cagando Blando, eh, Charralde y nosotros. Y luego así próximos conciertos, porque este ya pillará ya que ya se habrá hecho casi O sea, cuando se haga el programa ya estáis tocando. Eh, pues, próximo, ¿cuál sería? Pues el siguiente va a ser el 16 de noviembre en el Gasteche de Biazain. Ah, bueno, wow, sí, También sí. para sacar pelas para las multas de, de una gente que también se enfrenta a la represión, por, pues por lucha. Ah, mm. Pues por eso has visto, como te decía ahí, que por lo menos ustedes os lo curráis y estáis siempre ahí metidos donde hay conciertos y de esto se de sacar pelas, ahí estáis. Y yo creo que eso a una banda pues para mí le da mucha importancia, ¿no? Eh, no sí, sé cómo decirlo. Lo mismo que antes igual le he echado un poco de mierda sobre el nombre del grupo, pues en ese sentido también sí que puedo echar un poco de, mm. de arena, ¿no? Como veis mm. una de cal, una de arena, la cal es lo negativo, ¿no? Sí. Ah, ¿la arena lo negativo? Pues ahora voy a echar cal. Fíjate, si, me, si me oyen las del cal, fliparía, ¿no? Y nosotros la cal es negativo. Ya ves, y ahora pues, que le has bueno. dicho tú lo del nombre, ¿a, a qué salía ese hombre de hasta Pituá, eh? bah, eso es una vacilada de que en el año 92 ninguno de nosotros sabíamos euskera. Tampoco es que hoy en día nos quemamos mucho, pero bueno, uh, algunos hemos hecho algún urracha... <risa> y así, y una la abuela de un amigo nuestro sí. pues vino ese amigo nuestro y dijo mi abuela cuando se cabrea dice esto pitúa, <risa> sí. que por lo visto en las zonas, en algunas zonas del norte de Navarra y en Iparralde y no sé si en algunas zonas más de Herria, mm. debe ser algo así como que eres un gamberro que eres un exagerado sí, ¿no? un bruto, un cabeza loca no sé. Ah, es que es una duda que siempre no la sabía y nunca y mira, ya me he sacado de dudas Sí, sí. Eso podría explicarlo mejor a alguien que sepa bastante bien así de los euskalkis y las hostias estas. Sí, no, alguien que, estudie, el... alguien que esté aquí justamente tenemos una que estudia filología. Ah, la verdad, pues, igual, bien, pues, no bien. quiere hablar, dice que no. Este, por lo visto nos han comentado que en euskera no existen los insultos. No, tú ¿Entiendes? crees. No. A la hora de insultar se tiende a castellanizar, por sí. eso lo de Axto Pituak. Sí, sí. Tenía, si, si sería pollas de burro, penes de burro, sería Axto Saquilla. Porque Saquilla es el, el nombre que se utiliza para el, el miembro de, de los animales. Sí, es Sin embargo, que... co, como no significa pollas de burro, sino lo que hemos dicho, sí. algo así como amberro bruto, exagerado, cabeza loca o, o algo así, pues por eso se dice Axto Pituac. Sí, ¿no? Como, hola, como esta canción, ¿no? Esta canción de que habla más o menos <ríe> porque también es una rareza, ¿no? Dentro de ah, este de... nuevo ser sí. nucleico de six o bueno. desoxirribo, sí. Vale. Es como no, cambiar de es cambiar un poco de, de orden al ácido desoxirribonucleico. <risa> de esos primeros ácidos nucleico desoxirribo. ¿Sí, ¿no? Para la gente que no lo sabe, es el ADN. El ADN es lo que forma parte de nuestros datos genéticos, ¿no? Lo que dice bastante de cada persona. Yeah, yeah. Entonces, en, en ese sentido, un poco dado la vuelta, hemos querido decir que, que esa canción habla un poco pues de lo que cada persona puede llevar dentro, mm. que son que, a fin de cuentas, pues todos tenemos miles de influencias y que cada uno, pues, somos de una forma variada, y somos hornitorrincos. <risa> Podemos es, sí, tener, sí. pues, picos de pato, cola de castor, o sea, que no sé, muchas veces se habla del auténtico, ¿no? Yo creo mm. que la variedad está al gusto. Mm. Es un poco una paranoia de comerte la olla, de haber estado leyendo demasiados libros en noches <risa> que no puedes conciliar el sueño, sí, ¿no? y de ahí salen esas letras, ¿no? Ya Pero ves, es una sí, canción sí. bastante guapa. Ya, ya, si hay, joder, y luego otra que la acabo de ver y digo, hostia, que se me olvidaba ya comentar, ¿no? Eh, tenéis una canción en el, vuestro último CD que se llama Activista del Apoliticismo Y sí. bueno, esta canción la creo yo muy interesante, ¿no? La letra, ¿cómo la considerarías tú? Bueno, pues podríamos decir que de un tiempo esta parte empezaba a ver un montón de gente ¿No? Dentro de los círculos punks y de los círculos skins y de, y de muchos círculos de gente que, que teóricamente se mueve por ambientes Donde se mueve gente que, que tiene una opinión y tiene unas convicciones y tiene una lucha Que decían eso, que ellos que, bueno, pues que estaban en esos ambientes porque les gustaba un tipo de estética y un tipo de música Pero en verdad que ellos se consideraban a políticos, ¿no? Entonces yo creo que el politicismo no existe. O sea, porque cada persona de que se levanta hasta que se acuesta, cada decisión que toma en su vida de eh, eh, eh, es la política. Que, que, ...que lleva a cabo en su vida... ...entonces puede haber gente que más que sea política... ...sea una persona dejada... ...sea una persona desinteresada... ...sea una persona que no esté para nada implicada... ...en, en, en un compromiso social. y una lucha... ...y una transformación social... Mm. Entonces, más que política, será una persona pasiva, ignorante, o como mm. la quiera llamar. Sí, pero... pero a político no sabría yo definir qué es eso. Ya, yo siempre lo he intentado, ¿no? Porque, bueno, también en Barcelona tenemos a saco, o sea, casi... Yo creo que nació casi la idea ahí, dentro del Estado, ¿no? O sea, ahí, a saco de apolíticos, ¿no? Y, bueno, mm. es una idea que yo tampoco he mucho y que veía que ningún grupo, pues, tampoco quería hablar, ¿no? Eh, porque... Mm. No sé, tampoco conozco ninguna letra igual que esta, ¿no? Por eso digo que es bastante también... No sé, así que joder, que innova, ¿no? Un poco la música dentro mm. dentro del punk, ¿no? O, bueno, ¿no? sí, sí, se puede ver así. Sí, ¿no? <ríe> sí, sí, y podríamos pasar con la nuevo CD unas cuantas porque luego tenéis que decir Food and Bombs también, ¿no? O sea, lo que son la comida con bombas, ¿no? Que yo sí. supongo que, o sea... Que os referís a eso, ¿no? ¿Donde hay guerras o no? como o sea... sí. Bueno, yo ahí, si les pongo que hace una puntualización, esto viene a raíz de, hay un colectivo que se llama Food Not Bombs, ah. que es un colectivo, pues creo que empezó en, mm. en, en Inglaterra, mm. que la gente muy crítica pues con el militismo, ¿no? Mm. Y que era más pues de repartir comida en vez de bombas entre la gente necesitada. Hmm. y o sea pues, no quiero tampoco que esta canción se vea como una crítica a ese colectivo y a la lucha que ha llevado a cabo ¿no? No, no. que también debe haber algún colectivo así en bilbo en iruña también se debió crear uno que es una ¿Sí? gente por eso, que lleva una corriente pacifista antimilitarista hmm. eh, en cierta medida también libertaria ha sido como un poco darle un poquito una vuelta a la tuerca, ¿no? Sí. O sea, respetamos totalmente a toda la gente que cree en el pacifismo y en el antimilitarismo, que a fin de cuentas, pues, en cierta medida nosotros también podemos llegar a creer en ciertas circunstancias, sí. pero en vez de decir food not bombs, o sea, comida no bombas, pues hemos querido decir que comida y bombas, solo que en esa canción pues explica para quién queremos que vaya la comida y para quién queremos que vayan las bombas. Hola. <ríe> sí, sí, muy buena explicación, eh. Y bueno, pues también he comentado antes, ¿no? Lo que habéis estado en hace nada en América Latina, ¿no? Por ahí. Sí, en, y, Chile, en Chile, en Chile, ¿no? Y cómo se vive el movimiento así pun anarquista, bueno, libertario, como le quieras de llamar, cómo se vive por por esas tierras. No, hombre, ante todo que la gente tenga en cuenta que hemos estado 14 días. Y no en nada, mi opinión sí, sí. es mía Y voy a decir pues lo que he visto a raíz de esos 14 días sí, sí. Que puede que obviamente está basada en los conciertos que hemos dado Y las experiencias que hemos vivido mm. Que igual pues estemos equivocados Pero en esa base yo me atrevería a decir Que eso es algo parecido a lo que según cuentan mm. Porque yo tampoco los viví de lleno mm. eh, Fueron aquí los años 80 O sea, se ve un montón de estética Y... Eh, se ve muchísima violencia, mm. muchísima violencia en los conciertos, unos pogos de los muy sobraos y... Sí, sí, sí, sí. Como diría un punky viejo, un poco de los de antes, ¿no? Sí, decirlo <risa> de alguna manera. Sí, en uno de los conciertos, de hecho, en Santiago de Chile, mm. acabó habiendo una bronca entre punks y skins, mm. que... bueno, entre un cierto sector de punkys y un cierto sector de skins. Mm teóricamente todos eh, eran antifascistas, sí, sí, al menos que por de rollo boca de... y de estética, ya, ya. pero luego eso, pues no sé por qué pequeñas discusiones o rencillas del pasado o lo que sea, acabaron peleándose, cayeron fuera del local y unos a un lado y otros a otro, tirándose piedras y hostellas, esgrimiendo navajas, sí, una sí. cosa de los que nos dejó un poco flipando, la <ríe> Sí, pues, Joel, pero... pero igualmente el movimiento punk ahí, eh, o sea, dentro de lo que es no la apología a las drogas no es ahí que le guste, ¿no? O sea, que son más punks ahí que si hace falta se dice punk sin drogas, ¿no? O cómo te lo diría yo, ¿no? Por lo que he visto yo, ¿no? por Sí, hombre, eh, es otra situación social bastante distinta. Hmm. Podríamos decir que la gente que está verdaderamente concienciada... Pues viven en una situación social donde esos temas pues a veces se ven como como que son de otros ambientes, ¿no? Y hay bastante rechazo. Pero bueno, en todos los sitios que no vas, ¿eh? Ya, ya. Que también a fin de cuentas, pues eso, que... No sé, es, es, es, no, no me atrevería a opinar después de los pocos 14 días que he estado. Ya, Pero ya, es que, que tampoco... Sí, pero no tampoco... la gente que lleva un rollo más político y que es un poco más rechazo, ¿no? Sí, yo lo, por lo menos con gente que ha hablado es mucho más consciente en el término de, de eso, de lo que lleva, pues, no sé, llevar un colectivo o no sé, que se lo, veo que se lo trabajan más, ¿no? Sí, sí, en cierta medida podemos decir que sí, algunas personas. Y bueno, eh, para hablar de ahora un poco de vuestra ciudad, Pumplona, ¿no? Como decís vosotros. Sí, sí. <ríe> eh, Que de, después de, bueno, de, ya sabemos lo del centro social que ya fue desalojado, de Oscar y tal, que sí. hay movimiento, ¿cómo se ve el asunto de ocupación también por por Iluña? Sí, pues bueno, en la actualidad solo existe el Gasteche Cizurna Gusia, que se llama Esparro Gastechea, que es un pueblo de las afueras, sí. y el de Barañayn que fue un gasteche que en su día cedió el ayuntamiento de Barañain debido a la presión de la gastea asamblada ya que existía un anterior gasteche ocupado y que cuando lo desalojó lo desalojaron se lió una bastante gorda y entonces al, fin, al final tuvo que ceder al ayuntamiento un espacio que es totalmente autogestionado por la gastea asamblada y luego pues en Atarradia, en Villaba el pueblo donde nació Indurain pues más que haber un gaspeche hay como un pequeño receso del río sí. que en primavera y en verano baja de su caudal el río Ulfama, un afluente del río Varga y ahí han hecho pues un escenario, una pequeña huerta la gaspea asamblada ah. y en la chantrea pues también han ocupado un parque sí. un parque interior que de unas casas que también pues son lugares complicados complicados sí. porque, claro, si ocupas un edificio pues ya tienen una excusa para desalojarte, pero un parque o un receso del río es un poco complicado entrar, ¿no? Pero que, o sea, que ¿tampoco está tan mal Iruña o apesta Iruña ya? Hombre... <risa> mm, por pues si la gente no lo sabe, antes de las elecciones hubo una campaña de solidaridad con Xavier Herrea, sí. que es un amigo nuestro que le quitó la gorra a una policía municipal en, en una de las... ...acciones de protesta por el desalojo del Euskal Sí. ...y que después de varios meses acabó saliendo el juicio... Mm. ...en el que lo acusaban de haberle dado una paliza... Mm. ...a la policía municipal... ...y claro, como era una persona bastante activa y combativa... ...y tenía algún antecedente... ...pues acabaron condenándolo... ...condenándolo y estaba actualmente en la cárcel... ...ahora en febrero va a cumplir un año de prisión... Joder de los dos años y cuatro meses que tiene y entonces antes de elecciones hubo una campaña en solidaridad con Xavier Herrea y po, en defensa de los espacios autogestionados contra la política de UPN y se hicieron un montón de acciones directas de cortes de carretera en lo que era antes el, el Euskal Jais se está construyendo un centro hidro, hidrotermal entonces hubo gente que se encadenó a la grúa que está construyendo ese centro hidrotermal Wow. Y ahora han salido las peticiones fiscales para todo este tipo de acciones. Hmm. Y hay gente hasta la que le piden cuatro años de cárcel por estar encadenado en una grúa. Hay gente a la que le piden dos años y medio de cárcel por encadenarse a un bidón y cortar el tráfico. Wow. Está siendo una especie de venganza judicial, de venganza política. Ya, ¿no? Pues de de, de, de intentar sí, no separar, ¿no? ...por luchar y por seguir manteniendo viva la llada de la llama de todo este asunto de la ocupación... ...que está siendo una especie de, de, de, de grano en el culo de la política del ayuntamiento. <ríe> sí, como siempre en todas las ciudades creo que ese grano en el culo, ¿eh? en serio, tú lo bien. has dicho muy bien. <ríe> y bueno, ya casi acabando ya, eh, bueno, pues a ver si nos presentabas un poco el tema que íbamos a poner ahora... ...de vuestras caricias y bueno, pues cómo la presentarías o qué dirías de ella... Bueno, pues un tema un poquillo triste también, que pues yo, si te digo la verdad, no sé muy bien de qué habla, habla un poquico de todo, pues habla un poco, no sé, de, de todo, pues de, de la de la irreal fama a la cual a veces nos lanzan a una serie de grupos, que a veces nos hacen crearnos una serie de expectativas o... De la tristeza, también a veces de las depresiones que tenemos, todos esos mundos oscuros que tenemos todos dentro. Ya, sí. De nuestras temporadas chungas, ¿no? Sí, sí. Es un poco hablar de, de eso. Sí. De eso. Pues justamente y... la conocí cuando estaba mal, si quieres que te diga la verdad, y me entró muy bien. Sí, <ríe> sí. sí, sí. Bueno. <ríe> y bueno, pues sin más, que gracias aquí por esta llamada que te hemos hecho aquí de entrevista y que lo sentimos porque tampoco han podido hablar los otros componentes de Astopituag. Pero bueno, que os invitamos cuando queráis y con más tranquilidad que vengáis a los estudios a la vez ya que si os pasáis por aquí, por Gastéis y que aquí tenéis los estudios para hacer una entrevista más aquí. Oye, pues mi es que os y está bueno, pues decir también que el 28 de diciembre va a ser nuestro último concierto en Arguedas. Sí. Que la gente esté atenta porque vamos a sacar carteles y los vamos a mandar a todo el estado. A y ver si nos esto, llegan pues... aquí a la vez y... Sí, sí, ya intentaremos que lleguen, que mm. será un concierto con Lágrimas y Rabia, oh. Charralde, mira, Corazón se han Negro y Necesidad de, de Luchar, ¿eh? Se me han puesto los pelos de punta cuando has dicho Lágrimas y Rabia, me encanta. Sí, sí pues eso, sí. también, que eso, que tocará también Charralde, Necesidad de Luchar y Corazón Negro. Ah, sí, pues... Y... Mira. y nada... Pues eso, un montón de besos de recuerdos a la Bedi y Ratia Espera, Joaquín, eh, Joaquín, que se ha cortado un poco así no se ha escuchado bien lo que has dicho ¿Puedes repetirlo ahí? Ah, pues de un montón de besos y de recuerdos a la gente de la Bedi y Esa Radio Libre de, de Gasteiz y recordar también, pues que aquí en Iguiña la Bedi y Ratia El 15 de diciembre va a cumplir nada más y nada menos que 25 años ¡Olé! Como a la Bedi este año, mira Sí, pues mira sí, sí, sí. Mira, 25 años de a la vez Y 20 del de Gasteche Gasteis Oye, pues mira qué bien Mira, sí, sí, aquí estamos de aniversarios Sí, sí Bueno, pero pues es... Sí, igualmente, ¿eh? Vale Y a, y a cuidarse, ¿vale? Venga. Pues te dejamos con este tema de vuestras caricias, ¿vale? Vale Venga, salud Venga, salud Si oyes esta caricatura le echa a correr y hazlo con todas tus fuerzas porque esa canción significa algo terrible para ti algo tan terrible que no podrías ni disfrutarlo ni siquiera en tus peores pesadillas